Presenta, definitivamente, la voz de la región. Ahora sí, objetivo logrado, está en línea la doctora Adriana Capuano, concejala del Partido Justicialista de La Olavarría. Doctora Capuano, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, en realidad algunos temas que queríamos charlar con, con usted en torno a la actividad legislativa, que pese al receso y no a una actividad formal, eh, el Consejo Deliberante de alguna manera está haciendo centro de algunos de algunos debates importantes eh, el tema tasas escuchábamos recién a algunos vecinos poco enojados en torno a, a lo que está sucediendo en esa materia ¿cuál es la postura del PJ al respecto doctora bueno nosotros nuestra postura la dejamos plasmada en la última sesión donde se discutió el tema verdad nosotros en ese momento estábamos de acuerdo en pedir en solicitar una prórroga para poder analizar el tema y presentar un proyecto alternativo sobre todo teniendo en cuenta que nuestro bloque Este, recién se conformaba, por lo tanto no tenía eh, antecedentes de haber trabajado en el Consejo, ni este ni ningún otro tema, ¿verdad? Este, como esta posibilidad no fue dada, bueno, inmediatamente nosotros deducíamos que íbamos a estar frente a esta problemática cuando los vecinos recibieran eh, las facturas con semejante aumento. Y en ese momento, cuando nos tocó a nosotros argumentar la solicitud de este pedido, también expresamente mencionamos el tema de los jubilados, porque en aquel momento algunos ediles mencionaban las variables sobre la cual eh, se diseñaban las tasas y fundamentalmente hacían mención a la evaluación fiscal y a la prestación del servicio. Entonces en estos casos, bueno, si la evaluación fiscal si estaba este actualizada o no y si la prestación de servicios se daban todos en todas las zonas de la misma forma o no. En ese momento nosotros introdujimos una tercera variable que había que cruzar que era el ingreso de determinados sectores. Uh -huh. Por ejemplo, justamente el sector que más castigado y que más quejas ha venido haciendo desde que crecieron las facturas, que es el sector de los jubilados. Pero esto es este, una cuestión que no resiste el menor análisis. Los jubilados, en un 70%, ganan la mínima. Un jubilado que gana 700, 800 pesos, cuando gana completo. Nosotros sabemos que hay muchos que cuando se incorporaron al sistema no llegan a ganar la mínima porque les están haciendo el descuento, ¿verdad? Este, del, por el tema de los aportes este, y aquellos requisitos que, que tuvieron para ingresar al sistema. Entonces, si nosotros hablamos de una mínima de 700, 800 pesos, imagínense el impacto que tiene un impuesto de 65 pesos. Uh -huh. Es casi el 10% del ingreso de una persona. Pero esto no es muy alocado, afirmarlo cuando nosotros sabemos que la mayoría de los jubilados, con el esfuerzo de toda la vida, han hecho sus viviendas justamente en las áreas donde mayor es el impacto de la tasa. Es decir, en la zona 1, en la zona 2, microcentros, San Vicente. Y el hecho de que tengan una vivienda en esa zona o con determinada evaluación fiscal no significa que tengan un ingreso adecuado para poder mantenerla en condiciones Nosotros esto que trabajamos permanentemente con la clase pasiva lo vemos todos los días, es decir, son casas que se han construido con el sacrificio de toda una vida y que cuesta muchísimo eh, eh, poder mantenerlas. Entonces ahí escuchamos el, la verdad, por ahí el ralo de otras personas que dicen, y, pero pueden pagar el canal... Bueno, la verdad que cuando entramos ya en ese tipo de argumentos me parece este, hasta lamentable. Es decir, nosotros en la alternativa que estamos Analizando para presentar, eh, sin ninguna duda vamos a tener en cuenta, además de eh, por supuesto eh, una adaptación y un estudio eh, más a fondo de, de la aplicación de las otras dos variables como es evaluación fiscal y prestación de servicios como corresponde, vamos a tener en cuenta el caso de estos sectores este, que claramente tienen que tener alguna definición en la aplicación de las tasas en Olavarría. Uh -huh. eh, para esto, doctora, para este sector particular, ¿tomaron nota de, de, de la petición que va a hacer la Federación de, de Jubilados de Olavarría? Para este sector, sí, nosotros estuvimos hablando con la Federación y con los jubilados, es probable el viernes estamos este, eh, armando una reunión a pedido de los propios jubilados para tratar este tema, uh -huh. este, así que eh, probablemente la hagamos en algún centro de jubilados. Eh, y también estuvimos analizando eh, sectores como por ejemplo los desocupados que en forma eh, transitoria a veces más prolongada o no eh, no obviamente al no tener ingreso no tienen posibilidad de pagar eh, ningún impuesto y van generando deudas ese, ese caso lo tendríamos que tener eh, lo tendríamos que estudiar digamos más eh, intensamente, pero el caso de los jubilados es bien concreto. Uh -huh. Eh, bien eh, doctora sabemos que concejales por ejemplo de la coalición cívica están determin eh, han determinado distintas acciones a llevar adelante en torno a este tema lo mismo unión celeste y blanco eh, ustedes eh, tienen alguna acción concreta en marcha eh, en torno a este tema no del tipo de las acciones que están llevando a cabo los otros concejales como con este por ejemplo eh, bueno instalarse en un veredón, o juntar firmas, no, porque la verdad nosotros dejamos bien sentada nuestra posición, nosotros creemos que puede ser mucho más productivo acercarnos, si existe la posibilidad, establecer un diálogo con el este, Poder Ejecutivo, me parece que sería mucho más eh, fructífero a la hora de, de, de ver los resultados que, bueno, que estas acciones que en definitiva, eh, en realidad si no tenemos los 11 votos como para... Eh, eh, digamos, hacer probable un cambio y una modificación en las tasas, la verdad que no nos conduce a nada. Así que lo que sí nosotros, por supuesto, estamos conversando con todos los vecinos, bueno, y esta posibilidad de presentar nuestra alternativa este, va a ser un hecho. Así que ese va a ser nuestra acción principal. Uh -huh. eh, digo, usted habla de la posibilidad de mantener un diálogo con el Ejecutivo en torno a este tema. ¿Se están intentando abrir canales de diálogo? No, la verdad que por el momento no. Nosotros lo hemos conversado eh, con Miguel. Estamos tratando de, de finalizar la alternativa a presentar y, y por supuesto, que vamos a buscar eh, canales de diálogo. Nos parece lo más razonable y maduro, porque si no, digamos que terminamos haciendo el ejecutivo estos arreglos que, por supuesto, no convencen a nadie, porque tienen este, lados muy flacos a la hora de evaluar cuáles son cuáles han sido las modificaciones. Ya hemos visto que este, muchas veces Eh, algunas de estas, como por ejemplo el hecho de que si no pagan se les cobra eh, de una forma u otra, dejando esto en disparidad con respecto a los otros eh, este, ciudadanos que pagan los impuestos. Bueno, todo este tipo de cuestiones hacen que la falta de diálogo lleve a soluciones que la verdad este, no, no hacen a lo que realmente el ciudadano está está... Eh, quejándose o tratando de resolver este problema de decir bueno que el aumento no sea tan este, tan desmedido como este uh -huh. eh, bien eh, doctora eh, preguntarle por otro tema que también está en en al menos en en un incipiente análisis en el consejo y es el tema del transporte y este pedido de los empresarios qué postura o al menos en un primer análisis ha, ha, ha determinado el pj sí nosotros ese tema lo vamos a trabajar en principio nosotros no estaríamos de acuerdo este, con el aumento solicitado. Estamos evaluando y estamos comparando las tarifas con otras localidades, estamos en, eh, este, recién en, en ese análisis, pero en principio no estaríamos de acuerdo con el aumento. Uh -huh. Bien, eh, y tampoco a un posible aumento superior incluso del boleto único en caso de que prospere un aumento salarial de los choferes de colectivos. Que puede existir ese pedido, digamos, bueno, ¿no? claro, en ese tema... Este, todavía ni siquiera hemos tenido la posibilidad de analizarlo. Nosotros analizamos el tema que nos, este, que ha entrado al Consejo Deliberante y que el Presidente no se ha acercado. Uh -huh. El Presidente eh, del Consejo no se ha acercado. Bien, eh, entre los argumentos, uno puede sospechar cuáles son los argumentos para rechazar este aumento, pero nos gustaría que los enuncie también, ¿no? Bueno, por supuesto que entre los argumentos fundamentales está el de no afectar más el bolsillo de los trabajadores. Y fundamentalmente en un tema como es el boleto... Este... Es más, nosotros eh, habíamos tenido la intención de avanzar sobre, además del boleto escolar, sobre el boleto de la gente que va a trabajar. La, la realidad es esa. Una cosa, por eso cuando vos recién mencionaste el aumento de los trabajadores este, de, de los transportes, una cosa es cuando nosotros estamos mencionando concretamente el aumento del trabajador. Y otra cosa es el aumento por el aumento, ¿verdad?, Así que este, nosotros a cualquier aumento que este, no, no venga aparejada de una, de una mejora en el trabajador y que sea aumento por, por el aumento mismo, la verdad, y sobre todo tratándose de boletos eh, escolares. En uh -huh. principio nosotros no vamos a estar de acuerdo con ese aumento. Bien, bien. Eh, doctora, el tema de las comisiones sigue demorado allí en el Consejo. Sí, la verdad que eso, este, cada vez que nos reunimos nuestro bloque... Eh, digamos sienta el, el precedente y así lo ponen en, en el acta que nos parece inverosímil y sin ningún tipo de fundamento que aún no no hayamos podido armar las comisiones para funcionar de la manera que corresponde verdad así uh -huh. que este pero bueno no es este es un tema en el cual eh, este consejo no ha podido avanzar y estamos a esta altura del año sin las comisiones armadas. Eh, el oficialismo indica que eh, las comisiones se deben armar en la primera sesión ordinaria que se debería llevar adelante en el mes de abril. ¿Cuál es la respuesta a este argumento? Pero mira, nos hemos juntado en este, repetidas oportunidades todos los miembros de los diferentes bloques que conforman este, el Cuerpo Hemos estado todos de acuerdo, por supuesto menos el oficialismo, en ya ir definiendo y armando las comisiones. En realidad, el oficialismo está planteando algunas cuestiones que tienen que ver este, con el armado de las comisiones de legislación y hacienda y su presidencia y un tema de plazos, bueno. Y la verdad que esto impide que hayamos podido armar eh, las comisiones como corresponde, ¿no? ¿no? Hay que esperar a una fecha determinada. Fíjate vos que estos temas que van surgiendo, este, más allá del inicio Este, concreto de las sesiones eh, ordinarias hubiesen sido temas en los cuales las comisiones hubiesen podido avanzar y trabajar en forma eh, más ordenada y productiva que lo que estamos haciendo a través de las reuniones de los bloques uh -huh. bien bien queda claro veremos cómo se resuelve entonces este tema doctora le agradecemos la gentileza y el tiempo eh no por favor gracias a ustedes hasta luego hasta luego la doctora